Travesía. Un programa sin fronteras. Cerramos ahora la presentación del disco Andando el Tiempo que grabó la californiana Carla Bley, una、eh, increíble pianista y compositora. Tiene 80 años Carla, sigue trabajando, sigue grabando. En este caso lo ha hecho con el trío con el que viene trabajando hace un tiempo: es decir, Steve Swallow, su marido en el contrabajo, y Andy Shepard en los saxos tenor y soprano. Eh, ya hemos hablado lo suficiente del disco. Esto está grabado en SM. Es un material al que hay que ponerle la oreja convenientemente. No se puede escuchar este, si no se presta atención. En este caso, el tema que vamos a compartir se llama algo así como、eh, Science Alive. you、mm -hmm. último disco de la pianista y compositora Carla Bley, en este caso en trío, se llama Andando el tiempo y del mismo compartimos Saints Alive. El último artista de la noche es Thor Gustafsson, que es un pianista noruego que también graba en SM, que tiene tres o cuatro discos grabados, y todos tienen como un anclaje en la cuestión de la música tradicional noruega.、Eh, para algunos son himnos de corte tradicional,、eh, por supuesto, pasados por el tamiz del jazz. Que a esta altura del partido hay que decir que es bastante particular en la interpretación de、eh, Thor Gustafsson, gran pianista, insisto, acompañado por Jarle b e b s t a d en la batería y una vocalista muy particular llamada Simin Tander, que es mitad alemán y mitad afgana. Es una. digamos, tiene una voz realmente increíble, misteriosa. Eh, sensual, si se quiere, pero con una capacidad de transmisión este, increíble. Les propongo, pues no tenemos mucho tiempo, había seleccionado dos temas, vamos a pasar uno finalmente para acomodarnos en la cuestión del horario.、Eh, y el tema que vamos a, a pasar se llama I Refuse. refuse The taste of my weeping eyes, I have closed. Going to have e n where you say I was. You fancy you can force me to have lived the past you want. El pianista noruego t o r g u Stabsen, el disco se llama What What Sale, lo que fue dicho, se acaba de editar a través del sello ESM y quien lo acompañaba aquí era la vocalista Simin Thunder. Y así llegamos al final de la travesía de esta noche, que tuvo un primer bloque vinculado al jazz rock con la banda sueca Linder Bros y luego con el guitarrista Benny Jansson. Luego, Enrico r a v a con su nuevo material, último disco. El material grabado por el grupo de Luca Neciari, un gran contrabajista también italiano. Luego, pasamos para el lado del rock, Jess Beck y su nuevo disco Megáfono. El recuerdo, el festejo de alguna manera por el cumpleaños de Ian Anderson, a través del recuerdo de este disco del año 95 que se llama Divinidades, y en el cierre una cosa un poco más、eh, vinculada al jazz europeo, si bien Carla Bley es americana, es californiana, pero bueno, la decisión de grabar en el sello alemán SM desde hace tanto tiempo nos hizo. Transitar ese camino. En el cierre, claro, el pianista noruego、eh, Thor Gustafsson. Agradecemos a todos ustedes y también a los amigos de Radio La Tosca en el 95.1 de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa. La operación técnica, como siempre, a cargo de nuestro amigo Fabián Zapata. Si tienen ganas de volver a escuchar el programa, pueden sintonizarnos lunes a partir de las cero horas. O si no, también pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Travesía Programa Radial. Dejamos constancia una vez más de la improductiva visita de nuestro amigo Osvaldo Bonini. Gracias, hasta la semana que viene.